Queremos dar vías de empoderamiento ciudadano y para ahí vamos a realizar dos jornadas de presupuestos los días 4 y 11, donde cualquier ciudadano pueda exponer sus propuestas realizándolas con los presupuestos, eh, a modo de enmiendas, sugerencias de cara al discurso político o de cara a una enmienda a la totalidad. Las jornadas de presupuestos se realizarán los eh, el 4 de diciembre y el 11 de diciembre, a las 5 y media ambas, en el local de Si se puede ir un, en calle Vega de Ustiza, eh, número 31. Eh, bueno, a día de hoy informar que todavía no tenemos acceso a los expedientes, eh, no acceso a la aplicación de control y gestión de expedientes y bueno seguimos reclamando dicho acceso o, o por lo menos una interlocución con el equipo de gobierno para, para, para propiciarlo.